El Círculo Secreto. Hace unos años tuvo una difusión tremenda, tremenda, espectacular en España y en todo el mundo el código secreto de la Biblia el descubriendo que se había efectuado de cómo en el Antiguo Testamento existían una serie de mensajes descifrados que sólo gracias a las nuevas tecnologías se podían descifrar y parece que la historia se vuelve a repetir porque se han encontrado nuevos Mensajes ocultos en la Biblia. Un tema que vamos a conocer hoy en el Círculo Secreto y que nos va a contar aquí. Joseph Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal Joseph? Buenas y bíblicas noches, Bruno. Es, ¿Estás desencriptando por ahí? Es, estoy desencriptando. Y no en otro, pues es un asunto uh, fascinante. Bruno hacía la entradilla en alusión a ese trabajo que marcó, yo creo, ¿eh? un antes y un después dentro de el ámbito profético, que fue ese libro de Michael Drosnin, publicado en 1997, que se llamaba El código secreto de la Biblia, en el que supuestamente, pues, no, no supuestamente, los rabinos bíblicos entienden, que quiero decir, rabinos judíos entienden que la Biblia, especialmente la Torá, que son los cinco primeros libros que conocemos también como el Pentateuco, eh, pues contendrían un código secreto, en este caso, pues, eh, entendiendo los textos como una matriz leyéndolos en hebreo porque permiten lecturas en diagonal en, uh, en horizontal como solemos leer pero también en vertical y en otras posiciones y además esa matriz permite saltar de letra en letra o de palabra en palabra mira, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda seguramente, y si no Deberíais, eh, eh, conocéis la tragicomedia de Calixto y Melivea, conocida también como La Celestina, ¿verdad? Eh, autor anónimo, en principio, pero su, su autor eh, quiso... ...dejar para la posteridad su nombre... ...y en las primeras líneas... ...en los primeros párrafos... ...de la, de la Celestina... ...podemos leer que esta obra... ...fue escrita por Fernando de Rojas... ¿no? Eh, ...leyendo cada una... ...de las... Eh, ...primeras letras... ...de todas las frases... De, eh, ...del libro... ...bueno pues ahora imaginemos... ...que en lugar de ser... ...la primera letra... ...de, de, las, de cada línea... pues podamos hacer la primera letra de cada 15 palabras, o la primera letra de cada 32, o la primera letra de cada 56. Tendríamos mensajes cifrados que con un software adecuado, con un ordenador, co podríamos conocer si hay o no un mensaje oculto. Bueno, este fue el punto de partida de tres jóvenes eh, de Benalmada, de Benalmádena en Málaga, ...que son eh, Guillermo Bergman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos... ...a los que quiero agradecer eh, que me hayan mandado su trabajo... ...que es tan original que se lee de... de ...vamos, abriendo el, el libro de, derecha, de izquierda a derecha... ...como lo harías eh, si leyeras en, en hebreo, ¿no? ...pero es un libro que está en español... Y es verdaderamente fascinante, os lo recomiendo, porque ellos han dado un paso más, entendiendo que eh, cuando nosotros nos dirigimos a los extraterrestres, recordad aquel famoso mensaje que se mandó en mil novecientos setenta y cuatro desde el eh, radiotelescopio de Recibo. ...pues lo, lo redactaron en binario... ...era una, así, una especie de fábula... ...en la que describían al ser humano... ...con un dibujo muy muy esquemático... ...muy sencillo... ...y eh, con ceros y unos... ...se iba dando información... ...acerca de nuestra posición... ...que nuestra, nuestra, nuestro mundo estaba basado... ...la vida en nuestro mundo estaba basado... ...en el carbono... Eh, ...dibujábamos una hélice de ADN... ...en fin, todo, todo ese mensaje se mandó de forma binaria a las estrellas. Binaria significa que eh, cuando hay información es un 1 y cuando no hay información es un 0. Y es algo que utilizan desde los CDs eh, para reproducir música, a las modernas eh, televisiones, a los ordenadores, a cualquier dispositivo electrónico, utiliza ese lenguaje para eh, transmitir información. Y lo que se preguntaron estos tres jóvenes es si el hallazgo de RIPS, si ese eh, código eh, de palabras podía tener alguna suerte de mm, transcripción en código binario y, en consecuencia, sacar o inferir de ese trabajo imágenes. Y, asombrosamente, Bruno Silvia las han encontrado. Pero ¿cuál es, eh, ¿qué, ¿qué tipo de imagen es? Porque el proceso, ¿cuál es exactamente? Eh, ¿que ¿Esos en dibujos están encriptados, no se ven? ¿O hay que hacer esa transformación eh, para convertirlo claro. en un sistema binario? Lo que claro. hay en esa Biblia, lo que hay en el Torah, y a partir de ahí se encuentra que ese sistema binario eh, hace unos eh, juegos eh, visuales que pueden ser dibujos. Naturalmente. Muy interesante lo que planteas, Bruno, porque eh, en, desde la Edad Media los eh, cabalistas eh, incorporaron a sus sistemas de búsqueda de los mensajes de, del, de Dios, ¿no? del, del Supremo, eh, la idea de la gematría. Uh -huh. Este término eh, significa que cada palabra hebrea tiene una, um, un valor numérico y es Tan asombroso esto, como que, por ejemplo, la palabra mano, en hebreo es yat y su valor en geometría es de catorce, y si tú sumas las... Uh, la suma de cada una de las palabras... No, no. Eh, eh, cada letra tiene un valor, la, eh, que empieza con la 1, eh, con el 1 de la, de la primera de las eh, letras en hebreo, y va incrementándose, creo que es hasta el mil y pico, es decir, que puedes llegar a sumas realmente eh, importantes. ¿no? En el caso concreto de la palabra mano, que es yat, es, eh, como está conformado por dos caracteres, son el 10 y el 4. Ese 10, 4 suman 14, y si tú sumas las, uh, uh, lo voy a decir, ¿eh? El, las partes de la mano, leche, las uh, uh, las falanges, ah. la, las falanges de, de, las de, de los dedos. De o sea, dedos, claro, no, quiero decirte, los dedos, las falanges de, de cada dedo, sí, su, sí, tenemos sí. 14 en una mano, entonces... Para ellos esto es un, un, un hallazgo sorprendente porque dices, caramba, el valor gemátrico de, de las palabras hebreas tiene un sentido en base a, a bueno, pues eso, a los números, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacen es partir desde el principio eh, que sabéis que empieza diciendo en el principio Dios creó y a partir de ahí empiezan a encontrar valores numéricos Y en esa matriz numérica empiezan a hacer sus correspondencias a blanco y negro, es decir, a información, no información, a uno y cero. Y es ahí donde encuentran eh, los primeros valores. Primeros valores que, curiosamente, en la palabra en principio eh, crea la primera de las letras hebreas. Y es sorprendente, porque ellos quedan flipados, dicen, a ver, esto puede ser eh, casualidad o que realmente hasta ahí llega, el, el, digamos, que el decodificador eh, tenga esa perfección de haber dejado pensado, además, para este tiempo, ¿no?, porque ni antes eh, se podía, eh, digamos, hacer este tipo de cálculos debido a que no se disponía de ordenadores... ...ni disponíamos de la tecnología ni de la capacidad de transcribir... Eh, ...a una velocidad rápida eh, los, los eh, números en, en, en, en imágenes... ...y se dan cuenta de que a partir de ahí encuentran... ...desde el, la cabeza de un faraón asociado precisamente... ...a la salida del pueblo hebreo de Egipto. Se encuentran... Eh, Pero son no imágenes... En imágenes. O sea, las primeras si fuera... imágenes que se encuentran son un faraón... Eh... Una cobra, por ejemplo, una serpiente, que está también asociada a, a momentos específicos del Génesis. Y, perdona, incluso... ¿y, guarda, ¿y guarda relación esa imagen con ese momento donde están sacando, entre entresacando, claro. es, es, esa numeración con el texto? Claro, claro, eso es lo que a ellos les llama la atención y lo primero que hacen, porque ninguno de ellos, eh, digamos, es rabino, es ponerse en contacto con quien eh, pueda de alguna manera decirles, oye, que no estáis alucinando, que lo que estáis descubriendo... Puede ser todo un bombazo y en este caso se van a, a conversar con un amigo suyo de, de Málaga, Benjamín, este sí eh, judío, que a partir de ese momento eh, les, les empieza a decir que sí, que, que, que cada imagen de las que está encontrando puede tener una relación con eh, el texto que está alrededor. Y es así como empiezan a diseñar. Primero, eh, que mm, las, las imágenes, eh, o sea, los códigos eh, binarios que están encontrando, los, mm, los ponen frente a un espejo, para ent entendernos. Y lo que consiguen así es duplicar la fila. Y consiguen otros dibujos que, a su vez... Vuelven a tener sentido dentro del texto que están encontrando. En este caso, a diferencia del, del trabajo de, de Rips y que difundió Drosnin, no hay una, eh, un componente profético que permita de alguna manera decir que esto contiene un mensaje para el futuro. Aquí lo que sí se plantean ellos de una manera muy, muy, muy curiosa es, bueno, quien dispuso este mensaje hace tres mil años o, o cuando, cuando se escribiera la Torah, es que debía de ser descifrado justo cuando existiera la tecnología presente. Y por tanto, cabe pensar que todos esos dibujos están pensados para ser entendidos hoy. Y además, eh, cualquier persona puede comprobar este hallazgo, puede hacer el mismo proceso. No son unos mensajes que conozca la persona que y el grupo de investigadores españoles la clave para, para ellos, sino que es una clave que aunque la hayan descubierto ellos, cualquier persona puede comprobar. Claro. Es ¿cierto? Claro, mira, antes os decía... Como el código secreto de la Biblia también. Sí, efectivamente, es trabajoso es que si ellos, de el hecho... El programa no tiene por qué ser eh, el, el IRREB, sí, ni Maquinaros, <risas> sino que puede ser cualquiera, puede comprobar la autenticidad de eso, ¿no? De, de hecho, ellos, toda vez... Empezaron a encontrar eh, to, todo, todos estos mensajes desde el Bereshit, que es el principio y que, para, que da eh, esa, esa letra Aleph, que es la primera de todas del, del, del alfabeto, han seguido explorando. Dicen que un 1% del Génesis y han ido encontrando paulatinamente eh, imágenes. Tanto es así que cuando nos pusimos en contacto, como ellos habían visto eh, un vídeo que yo colgué en, en YouTube, alusivo a su trabajo, y, y empiezo el, el vídeo hablando de que eh, Dios no juega los dados, una frase de Einstein, me mandaron el criptograma de Einstein decodificado es decir, el trozo del texto de la Torah donde se ve para que os hagáis una idea es como un código es que, QR que es al Einstein también Sí, sí, sí. ¿En sí, serio? Sí. Bueno, del mismo modo que con las Torres Gemelas salían en el, en el código de, de Drosnin, que por cierto, por ahí empezó a cagarla con todos los respetos, porque eh, si bien él anticipó la muerte de eh, Isaac Rabin eh, con un año de antelación, incluso quiso alertarle, el, el tema de las Torres Gemelas ya lo hizo a toro pasado. Y, y, y, si, y si algún mérito tenía el trabajo de Drosnin era precisamente... El hecho de poder anticipar. Aquí, ya digo, no han querido jugar la, fa la faceta, eh, llamémosle, profética. Lo que han querido es constatar que hay un código adicional al que todos conocíamos, que es fantástico, porque eh, te permite mm, visualizar. Yo ahora mismo estoy viendo, en, al final de su, de su libro, el, uh, el Grial, El Grial, o sea, y, y tú estás viendo aquí literalmente una copa, una copa eh, en, en, en, en un salmo que es el 121 que hace alusión precisamente a, a, a la copa que eh, David eh, utilizó, en este caso yo he dicho el Grial, pero es la copa eh, bíblica ¿no? que David utilizó en un momento determinado en el, en el templo. Bueno, Es un asunto verdaderamente fascinante y que yo creo que eh, de momento no ha alcanzado la relevancia internacional pues que tuvo el, el mensaje de Drosnin, pero que está encontrando de momento ayudas muy interesantes, tanto del propio gobierno eh, israelí que ya se ha interesado por el software que ellos están desarrollando y que todos podéis uh, ver, por ejemplo, tanto en, en su página web, que si no recuerdo mal era, no sé si Proyecto Cefar o Cefar a secas, que es el título además del, uh, del libro que, que se han uh, no, es uh, www.sefar.net, efectivamente. Y, y, y os digo, es el, es el título del Porque libro el que ellos... la gente lo compruebe, Uh -huh. eh, no, punto eh, punto punto punto net, perdón. Ah, eso, pues eso. Net. Sí. Y a partir de ahí que lo busquen. <risa> o sea, lo ponen en el buscador y sale lo primero. Y, y ya os digo, es un asunto verdaderamente eh, interesante que supongo dará. Eh, para múltiples debates, porque evidentemente habrá quien diga, bueno, es que estas imágenes son muy proyectivas, esto es como un test de Rothschild. Aquí dicen que ven un faraón y yo lo que veo son, sí, cuadritos que conforman una imagen y que mi cerebro es el que cierra e interpreta como un faraón en función del texto que está alrededor. Bueno, pues eh, ellos confiesan que también son claro. escépticos con su propio trabajo, ¿no? Pero que Eso es, es como ver eh, imágenes... Eh... En, los, eh, en las nubes, ¿no? Nosotros claro. interpretamos aquello que aparece ahí, pero nosotros somos los que le damos la forma a una serie de, de dibujos que ya existen, pero sin nuestra participación inconsciente y subjetiva no aparecen uh -huh. esos dibujos. Esa es la gran uh -huh. duda, ¿no? ¿Hasta qué Break. punto esto es objetivo o subjetivo? Y una cosa que no, vamos ahora hablando contigo, me ha venido a la cabeza, ¿no? pero que sería muy interesante plantear es esto que a mí me recuerda muchas veces a un código QR, si un lector QR o si se le diera un, un, a un ordenador... Eh, esta información gráfica qué tipo de dibujo sería capaz de, de asimilar ¿no? porque no fuera única y exclusivamente el dibujo esquemático que ellos eh, mm. facilitan en el libro sino de qué manera un, un, la inteligencia artificial por ejemplo sería capaz de interpretar estos datos binarios pues igual que tendría que hacer cualquier eventual extraterrestre que eh, interceptara el mensaje que en 1974 mandaba desde Arecibo. Es, y creo y, que eso sería súper, súper interesante. Pero esos eh, mensajes, esos eh, dibujos, ¿están en algunos libros concretos del Antiguo y del Nuevo Testamento o están en toda la Biblia? Ellos, no, no. Ellos solamente se han centrado en el Pentateuco, en la Torá, en los esos primeros, cinco, primeros cinco primeros libros, porque supuestamente son, eh, según la tradición judía... Es la base aquellos, de todo el judaísmo, ¿no? Sí, y los que no han sido... Eh, tocados es A decir, los que no han resto... sido manipulados, manipulados o interpretados, sino o sea, que han, son fieles han... desde el inicio. Exactamente. Es decir, los rabinos, por alguna razón, o porque lo recibió Abraham, o por, por alguna eh, razón pues que ahora mismo yo desconozco, decidieron mantener intactos, eh, sin, sin transcripción alguna, esos textos en hebreo. Ya si tú los lees en español, o en francés, o en cualquier otro idioma, Hay, hay un traductor de por medio, ya sabéis lo que dicen los italianos, ¿no? Tra, tra, tradutore traidore. Mm. Pues en este caso estaríamos traicionando la esencia del, del mensaje porque, como vemos, cada palabra tiene asignado un valor numérico y, por lo tanto, eh, si os digo, lo, lo de Yad con la mano 14, pues es... es bueno, llamativo, cuanto menos, que coincida con el número de falanges de nuestra mano. ¿Qué es casualidad? Bueno, pues cuando las casualidades se repiten una y otra vez en, en palabras eh, concretas y en su valor gemátrico, uno tiene que llegar a la conclusión de que Tal vez no es tanta casualidad, sino que hay una intencionalidad en, en darle ese valor numérico a cada una de las palabras. ¿Y se han planteado eh, hacer un software algo similar sí, sí. Están, para, otro, están... para otro tipo de... no ya no te digo para otras partes de la Biblia, sino para otro tipo de libros antiguos de estos también muy puristas que se supone que no han sido manipulados Mira, el, el, ellos cuentan que todo esto salió de una reunión de amigos, de un día de invierno, un mes de diciembre lluvioso, que estaban comiendo pizza, hablando de cosas eh, de lo divino y lo humano y eh, a colación del tema de Drosnin, se ponen a, a calcular valores eh, gemátricos de y dan con la primera y entonces ahí empieza su fascinación y en, porque ninguno de ellos se dedica profesionalmente a ninguna de estas labores eh, sacando tiempo de donde pueden y reuniéndose de la manera que pueden empiezan a, a, a digamos unir eh, energías lo que llaman sinergia y potencial eh, creativo para empezar a dar forma a su oh, teoría y lo que Ahora mismo llevan explorados un 1% del libro del Génesis. Es decir, que tienen trabajo aquí para años. ¿Qué están haciendo? Están diseñando ese software que permita... Pues de una forma no tan laboriosa, no tan manual. Ellos han ido con, eh, relatan que con lapiceros del Ikea eh, de color y que con bloques de notas. anotando bloques de notas cuadriculados para no tener que dibujar los, los cuadritos e ir tachando blanco y negro eh, en función de si eh, tenían información o no información. Es decir, como veis, ha sido un, un trabajo más creativo. ...titánico... Por, ...por falta de medios... ...y claro, ahora que empiezan a interesarse... Eh, ...pues sobre todo rabinos... ...de todas partes del mundo... ...en, en, esta, en esta historia... ...ellos ven la posibilidad de crear un, un software... ...lo que llaman el software divino... ...para, para interpretar esa historia... Qué bueno, el ...una historia que... ...según ellos se califican en la UEF... ...esa UEF... ...se es lee que es el hallazgo más insólito... ...o que parece... ...o que puede ser el hallazgo más insólito del siglo 21. ¿Tú crees que es para tanto Joseph? Bueno, no sé, Un poco Sería... ¿no? Sí, Mira. sí, yo creo que esto es para vender, eh, marketing sí, deben sí, saber, sí. de eso sí saben, ¿eh? De eso sí saben también. Ese <risa> ese hallazgo, esos en dibujos ¿eh? en criptados, ocultos esos dibujos que se encontrarían en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, un descubrimiento que se ha producido, insistimos, en España, y eso también es destacable, que aquí se producen investigaciones muy dignas de ser conocidas y de ser tratadas aquí en el círculo secreto, ¿no? Y yo creo que le da, al menos a mí, un valor emocional muy importante, porque eh, siempre estamos cansados de tomar como referencia Estados Unidos o tomar como referencia eh, países lejanos que parece que nos lleven mucho adelanto eh, técnico e intelectual y tenemos una potencialidad eh, muy importante también aquí en nuestras fronteras. Así que bienvenidos sean los del proyecto SEFAR o cualquier otra iniciativa que ponga eh, al frente de la innovación en nuestro país. El proyecto Sefar, ese descubrimiento, ese hallazgo, algunos dicen que el más insólito del siglo XXI, ese código secreto, ese nuevo código secreto en la Biblia, un código que se escribe o que se dibuja más exactamente, porque son dibujos en el Antiguo Testamento, dibujos encriptados, o sea, que se encontrarían en el Antiguo Testamento, que se encontrarían en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Mañana hablamos contigo, Josep. Muy bien. Venga, un beso Dios.